Tele Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche Saludos, pasan tres minutos de las 9 de la mañana les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este viernes 27 de diciembre Las fiestas de la avenida de la Virgen comenzaron ayer por la tarde con el pregón de Sisto Marco, calificado por el alcalde durante su intervención como un pregón sencillo brillante, emotivo y con sólidos fundamentos históricos. Reconoció además la labor de la Sociedad de la Avenida por mantener viva durante siglos una tradición muy arraigada en el pueblo de Elche por estar vinculada al misterio, patrimonio de la humanidad. Son nuestras fiestas patronales de invierno y las de verano. Cautivaron este pasado mes de agosto a un grupo de periodistas del diario británico The Guardian. Lo han escuchado ustedes y han colocado a Elche en un artículo entre las veintidós 22 mejores ciudades europeas para viajar y descubiertas en 2019. Este grupo de expertos, además de destacar nuestras fiestas patronales, los fuegos artificiales, el misterio y el palmeral, quedaron prendados de nuestra gastronomía. El concejal de turismo considera una buena noticia que los medios internacionales se hagan eco de los atractivos turísticos, pero no podemos bajar la guardia. El ayuntamiento además ha sacado una campaña impactante en la que destacados ilicitanos e ilicitanas contribuyen para concienciar sobre la necesidad de pensar en verde y frenar el cambio climático. Una campaña en la que no podemos imaginar que Elche desaparezca. El rector, el alcalde, la edil de cooperación, artistas, empresarios y nuestro hombre del tiempo aparecen en este vídeo que ha comenzado a moverse con éxito por las redes sociales. Un vídeo que tiene como objetivo que todos nosotros comencemos el año nuevo con el propósito de cuidar nuestro entorno y contaminar menos por el futuro de nuestros hijos. Hoy en nuestro programa La Glorieta hablaremos además del concurso de belenes será en unos minutos. Del presupuesto del Gobierno valenciano, a las 10 tendremos a la diputada socialista Enles Corts, Toni Serna, y a las 10 y media... Vendrán responsables de la policía local para contarnos ese programa de formación que ha comenzado para combatir el racismo y los delitos de odio en nuestro municipio. Y todo ello en el día del ilicitano ausente y durante la semana de la Navidad. Además de las entrevistas, la música tendrá un papel destacado en este día. Y vamos a seguir escuchando más música navideña con voces espectaculares. Porque vamos a comenzar nuestras secciones musicales con la canción dedicada a la Navidad. Y hay un gran repertorio donde escoger. Escucharemos la voz de una de las sopranos más exitosas del mundo, la cantante británica Sarah Brickman. Con su voz aguda nos ofrece esa visión celestial del nacimiento de Jesús. el meu és 101.4 Telehelp Radio Marca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 Pues antes de comenzar con nuestras secciones musicales, como ya tenemos a los primeros invitados en los estudios de Teleilche en Radio Marca, comenzaremos antes con las entrevistas. Lo hemos dicho que en unos minutos íbamos a hablar de ese concurso que cada año organiza la Asociación de Belenistas en elche Llevan décadas haciéndolo con el único objetivo de mantener viva esta tradición, la de construir y crear belenes bíblicos populares e incluso innovadores para y adaptados a los nuevos tiempos. Pues bien, para hablar de los premios que se van a entregar este domingo en el Gran Teatro, tenemos con nosotros a responsables de la Asociación de Belenistas. Vuelve a estar con nosotros el presidente de la Asociación, José Pérez. Muy buenos días. Y le acompaña el tesorero de la Asociación, Martín Parreño. Muy buenos días, Martín. Buenos días, Romero. Bien, pues eh, ustedes eh, el jurado, Eh, han vuelto otra vez a valorar la participación, la entrega, el trabajo, la dedicación, el esfuerzo de quienes han querido entrar en el concurso de Belenistas de este año. Antes que nada, antes de hablar de los premiados, José Pérez, eh, ¿cuál es la valoración que realiza del grado de participación obtenida? Bueno, pues pensamos que el grado de participación ha superado a la del año, la del año anterior pero pensamos que no es el tope final ni mucho menos. Nuestro objetivo es conseguir que día a día, que año a, año tras año haya más gente y participe más gente. Porque sabemos que son muchos más los que participan, pero no los presentan a concurso. Bueno, pues animamos a todos para que el próximo año todo el que haga un Belén en su casa sea capaz de presentarlo a concurso. Porque, de verdad, es algo muy bonito y una tradición de muchísimo tiempo que pensamos que debe seguir y debe aumentar y debemos de continuarla. Hay muchos tipos de belenes y por eso también hay muchas categorías, las que ustedes eh, pues siempre fijan en el concurso, ¿cuántas categorías? Mira, es difícil eso de de todos no se pueden borrar porque hay belenes, bueno, primero en las casas pueden haber belenes pequeños y grandes, belenes que sean populares o belenes que sean bíblicos. Después, al mismo tiempo, hay Belenes muy grandes como monumentales. no pueden competir unos con otros, pero hay que hacer varias categorías. Entonces, eh, a nivel particular está la de Belén monumentales, la de Belenes bíblicos y la de Belenes eh, populares. populares. ¿Tres categorías, tres categorías en los hay, particulares en los particulares, después está la categoría, otra categoría de parroquias y entidades, en la que participan iglesias y todas estas tal, y al mismo tiempo y después hay otra categoría que es a nivel de colegios, pero a nivel de colegios a nivel escolar hay también dos categorías, una que es el Belén que hace colectivamente el colegio y que lo presenta y qué tal, y que participan todos los niños, o muchos niños, que es una preciosidad, ese es muy participativo, y después el Belén de las clases, que en ese sí que derrochan toda la ilusión y todo el saber y todo el cariño de todos los niños, porque ahí hay desde pequeñines hasta mayores. Usted ha empezado esta entrevista animando a los oyentes a que participen si construyen sus belenes en casa, a que participen en el concurso. Bien, pues para animarlos hay que decir qué premios son los que reparten. Bueno, pues se establecen... Eso lo, lo dirá o mejor lo el, el Martín. tesorero Martín. que le toca el a él pagarlos. Más, él, él, él, La ¿tú? verdad, desde el año pasado ya hemos hecho un esfuerzo muy grande. Este es el segundo año que hacemos el esfuerzo. Eh, todo en pro de que la gente se lleve algún obsequio siempre a casa. Antes dábamos en algunos de ellos, porque el presupuesto tampoco nos llegaba, a, dábamos diplomas de participación, pero desde el año pasado ya todo el que se presenta al concurso tiene su obsequio y trofeo. Entonces, eh, hasta dentro de la categoría de los, de los particulares, También están los Belenes infantiles, que no lo ha comentado Pepe, pero que también lo tenemos aparte, como los que hacen el propio crío en casa. Ellos mismos se lo montan y también tienen su pequeño sequio. O sea que... Ka todos los todos. participantes suben al escenario del Gran todos Teatro a grande, recoger, todo. todos. a todos partir suben. del año que viene, a recoger, bueno, no, y este de, año de, también, de, sí, sí, el sí. diploma, el obsequio y el regalo. ¿Diploma este año? No. Ah, no, diploma. Todo, lo todo trofeos, todo trofeos todo, y obsequios. Todo. Tienen su trofeito pequeñito, pero algo siempre tienen. Y Martín, eh, ¿de dónde sacan la financiación? ...bueno, fundamentalmente la tenemos de lo que nos concede el ayuntamiento en, de subvención... ...y bueno, pues eh, como siempre hacemos lotería y alguna pequeña cosilla que podemos ir repurando por ahí. Es, está san, dicen que las cuentas municipales te, están saneadas, ¿eso lo reflejan ustedes como entidad... ...que las subvenciones públicas por lo menos no se congelan, aumentan o...? Tenemos, tenemos que nos han asegurado que para el año que viene nos van a subir el tema de la subvención sería de agradecer porque la verdad es que con lo que hacemos y todo no es excesivamente alta y entonces pues bueno, pues bueno ya nos han dicho que en los próximos presupuestos probablemente sí que tengamos una subida de, del presupuesto. Pues si hay tanta participación, este año ha habido más que en 2018 sí. José Pérez, ¿cómo se organizan ustedes para ir visitando Belén a Belén? Porque tienen que hacer un recorrido de todo el municipio sí, El recorrido es muy grande porque no solo abarca ...el municipio, sino que también lo que es el campo del Che... ...que también es municipio. Uh -huh. Entonces, hay Belénes, por ejemplo, en Derramador... ...hay Belénes en Las Bahías, hay Belénes en, en El Altet... ...hay Belénes oh, ¿no? en, en Torrellano, hay Belenes en, en todo el término municipal... hay belenes. ...y a todos, a todos vamos. Y además, eh, los jurados que han ido, que han hecho una labor grandísima... ...porque se han movido mucho, mucho... Eh, resulta que los jurados siempre antes de ir a ver un Belén han contactado con la persona y han quedado una hora, pero claro, y después ha habido algunos difíciles de encontrar, porque los que están por el campo del Che y son caminos y son tal a veces ni siquiera el tontón ese te, te lleva al sitio, sino que de alguna manera el GPS. Que... Sí, tienes, no o quedar con alguien nos quedamos en la ermita sí. de tal y allí te esperamos y allí vamos así en ese plan. pero ha sido una labor muy grande, muy grande y muy, muy trabajada, de muchos compañeros. Supongo que los participantes abren las puertas de su casa a los miembros del jurado y es fraternidad y hermandad lo que ustedes eh, reciben. En estas fechas es todo... Eh, el turrón eh, y el eh, vino dulce eh, está el, puesto en casa. Siempre nos por ahí algo preparado, sí, desde luego. La, la gente se porta muy bien con nosotros cuando vamos a visitar su jurado de eh, sus Belénes. De hecho, mucha gente pues, nos tiene, como tú has dicho, preparadito allí el vino dulce y la pastita para, para ir reponiendo fuerzas. Pero sí, es una labor que, que es agradecer y la gente nos abre sus casas para, inclusive ellos mismos, uh -huh. eh, eh, para otros eh, miembros o gente que quiera que puede contactarles y abren su casa para ver uh -huh. el Belén. Pero ustedes han dado el fallo bastante pronto, con antelación, eh, no han es, estado tan... Sí, sí. Este año es que, por eso a Pepe lo que ha comentado, que ha sido de agradecer todos los miembros del jurado de poder visitar los Belénes con tiempo. Es que el problema de visitar, ya sabes tú el que es, que tienes que ir prácticamente a una hora que tienes que quedar con, con la gente. Entonces tiene que ser durante todo el día, tienen que ser personas que más o menos tengan un poco de libertad para poder visitar los Belénes durante toda la semana pasada que estuvimos, hasta el día 23 inclusive, visitando los belenes Gracias a Dios este año pues se ha podido terminar... Ya el mismo día de Navidad, que hemos estado preparando ya todo el, el jurado, toda la relación de premiados uh -huh. Y no solamente eso, sino que también les pedimos unas fotografías de su Belén, porque uh -huh. luego, en la entrega de trofeos... Ah, le proyectamos, ¿no? proyectamos el belén de cada sí. uno para que se lo vea en, en la sala de teatro y entonces la gente pues le, le gusta mucho pues eso será este domingo cuando cuando empieza el eh, domingo será la a partir entrega. de las do y media pues en cuanto llegue el alcalde porque termina de la procesión y se va para allá rápido y corriendo que termina a la doce y pero media, pues eso, doce y media. Menos. Respetamos la procesión de la Virgen, que la procesión de la Virgen es es, es la Virgen. Siempre lo hacen, siempre siempre, siempre siempre entregan los premios el día de la Virgen. Sí, sí. está Eso está elegido. Sí. Elegido. Sí. Ahí. Uh. A conciencia. A conciencia. Y siempre después de la procesión, a conciencia, está pedido así tal. De hecho, se han dado muchos casos, a veces, este año no lo sabemos, pero de gente premiado y que te viene vestida de... De Heraldo, de, de, de, de, de, o tal, de, o de Ángel, o de, y, de, o, de, o, de, y, o de Angelito, que ha ido sí, en, la, sí. en la carroza de la Virgen, Ajá. así en ese plan. Sí, sí. Bien, pues vamos a vamos a, a, al meollo de la cuestión, porque los ganadores, ustedes ayer dieron a conocer el fallo del jurado, nosotros lo publicamos y ustedes eh, han dado por unanimidad, o no sé, el jurado ha valorado que, por ejemplo, en la categoría de escolares, porque tenemos muchas, ustedes han dado el primer premio al Colegio Sánchez Guarnero. Bueno, pues el Colegio Sánchez-Warner, eh, desde to casi todos los años, suele ser uno de los primeros premios porque efectivamente ahí existe un profesor que que domina el tema del verenismo y le gusta y con sus alumnos trabaja y además ha hecho un belén muy bonito, muy bonito. Además, como cosa curiosa, es uno de los pocos colegios y yo diría que es una idea para el año próximo que podría surgir Eh, eh, que ha venido con sus alumnos al Belén de la Glorieta a cantarle villancicos al Belén de la Glorieta no a verlo sino a verlo y a cantarle villancicos ese ha sido el profesor del Sánchez Warner y bueno pues eso es un, él trabaja muy bien y ha hecho una cosa muy muy bonita Y en cuanto al Belén de la clase, del grupo de alumnos, ustedes se han fijado en otro colegio, en Luis Cernuda, en el sexto de primaria. Bueno, en la clase de alumnos, eh, nosotros hemos llegado a la conclusión de que todos los niños que participan, todos se esfuerzan, hacen un gran trabajo. Pero mirad, yo os puedo decir que yo sé de Belenes que han hecho las figurillas, ellos a lo mejor con los rollos del papel higiénico, que sea así, y han ido corriendo, cada uno ha hecho una figura, y han ido corriendo a montar su Belén. Hay otros que lo han hecho, por pues, no sé, con plastilina Botilina. de otras maneras, cada uno trabaja de una manera, pero todo eso es un, es un trabajo digno, digno de agradecer. Yo, yo lo destacaría, está puesto, diríamos, que más que una lista de así un poco aleatoria, pero todo el esfuerzo que hacen los niños, sobre todo las clases, ese es, ese es enorme, y la de sus maestros, claro. Pero en un concurso hay, hay premios, ganadores, claro, claro. primeros, segundos, terceros, así que nos vamos a centrar en los primeros. Martín, usted sí. ha, creo que ha sido miembro del jurado de las parroquias, se ha encargado de visitar los Belénes de la parroquia. En esa categoría, ustedes han dado el primer premio a la parroquia de Desamparados. De desamparados sí, este año la verdad es que ha habido una participación. El año pasado ya hubo mucha participación en parroquias, entidades. Había unos años que no se presentaban, hacían sus belenes pero no los presentaban. Pero bueno, les hemos ido animando y ya el año pasado y este, ha habido un montón de parroquias que se han presentado junto con las entidades. Eh, entidades pueden ser pues comercios de la ciudad, pues mm, eh, empresas, de eh, todo el que quiera presentarlo. Nosotros desde aquí les animamos a que lo presenten, hay muchos que los hacen. Los vemos por ahí, hay escaparates que vemos que tienen, muchos que tienen su Belén. Unos años lo presentan, otros no, pues bueno, <risa> depende uh -huh. como le... Pero bueno, esta avenida ha, ha habido muchos. La verdad es que eh, el primer premio se lo la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados. El Belén es realmente espectacular hay es que, monumental hay que ir a verlo todos son monumentales todos los las parroquias se hacen todos belenes eh, realmente espectaculares lo que pasa que pues este es, es, es vamos, espectacular espectacular ya, la palabra ver, lo dice y, es digno de ver tiene cositas tiene inclusive hasta el puente viejo eh, puesto allí en el río en fin tiene detallitos reproducen escenas de Elche? también alguno que otro pues en los belenes ponen escenas de Elche, sí con um, su paisaje de Palmeras, paisaje, los puentes, palmeras, algún otro algún puente, algún palacio, el Palacio, el, palacio, el palacio de Altamira, el, algún particular, el, particular también está puesto, ¿El, el, en, en fin, sí. que cositas delche de van poniendo pues parecido como nosotros ponemos la figurita <ríe> en el belén de la glorieta, ¿no? Y en cuanto a las categorías de particulares ahí ya me pierdo porque son muchos. Sí, mira, te, te digo, hay como bien ha dicho Pepe Tenemos eh, diferentes categorías, la primera y fundamental son los monumentales, son los que tienen pues realmente espacio en las casas o en los campos, claro, entonces uh -huh. hay gente que aprovecha inclusive hasta los aparcacoches, los techados de los coches y para, para el día de, para esta fiesta navideña no encierran allí su coche lo cierran todo y montan el Belén allí. Hombre, son belenes muy Recuerdo que hace años, décadas, había alguien que realizaba eso y ganaba todos los años. Ganaba ya ya los ustedes, años, sí, a Paco López, sí, sí, y, sí. y ustedes ya lo dejaban como Paco emérito. Paco López es que era ya algo espectacular, sí. Entonces, por eso digo, los quitamos eso de alguna manera, los ponemos en monumentales porque son grandísimos para poder un poco clasificarlos. Hay realmente hay seis Belenes que se han presentado, todos tienen su premio, les hemos dado, en principio solamente damos cuatro premios, pero bueno, al final han salido seis y les vamos a dar seis premios a, a cada uno de los seis Belenes monumentales. Luego tenemos ¿Y, otras ¿y dos... ¿Y son para decir sus nombres? Sí, pues mira, el primero que ha sido ha sido Paqui Gómez Fernández, que es el primer premio. Uh -huh. El segundo ha sido José María Márquez Aguilar. El tercero Pablo Fernández y Mari Carmen Butrón, el cuarto Belén Sola Requena, el quinto Juan Antonio Pomares y Loli Ruescas y el sexto Paco y María Mora Bordonado. Esos son los monumentales. Uh -huh. Luego tenemos dos apartados más, que ya prácticamente son los que hacen en las casas, y ahí dividimos dos apartados, que son los Belénes bíblicos y los Belénes populares. Uh -huh. eh, dirás, ¿qué diferencia hay? Pues eh, es fácil, el Belén bíblico sí. es el, el, el clásico, el auténtico, que haces todas las construcciones y lo haces todo tú. Y el Belén popular es el que se hace con figuritas que tenemos por ahí de plástico, compran las casitas, en uh -huh. fin, pues no es el tradicional bíblico, bíblico. Entonces los ponemos como populares, que Ajá. son la mayoría de ellos, claro. son La gente no tiene posibilidades ni tiempo para hacer Belén bíblico. Aún así hay bastantes. Ah, pues yo pensaba que la diferencia entre ambos era distinta. El bíblico era el que, pues, reflejaba... El, sí, sí, eso. eso la, histori un poco sí. la historia. Sí, hombre. La historia. Y en los populares podría ser... Cualquier... Entra cualquier cosa, o sea. de alguna manera También <risas> tienen las escenas bíblicas Porque todas tienen puesto el no, nacimiento No, solo la Sagrada Familia la, Sí, muchos la Sagrada Familia Pero bueno, algunos también tienen alguna que otra escena Entonces, te digo que en la categoría de bíblicos el primer premio ha sido también un Belén muy espectacular. No he ido a verlo, quiero ir a verlo, pero lo he visto por fotos. Sí. Es el de Pepito Maciá. Entonces, uh -huh. Pepito Maciá siempre hace unos Belénes. Es un belenes. participante ya habitual. Ese sí, es, es habitual. Ese es el, es el, es bueno, habitual y hace unos También que... gana todos los primeros premios. Hace pues, primeros, segundo, segundos, por terceros, por ahí, eh, todos lo, los años. Yo no sí sé que he visto ese Belén sí. y es sí. una maravilla. Es un Belén tipo napolitano, mm. una preciosidad, preciosidad. Pero Pepito sé yo que se pasa más de medio año, sí, más de medio año en su casa, en una casa, él vive en el, en el campo, en una urbanización, en su casa, preparando, preparando y haciendo lo que después sale muy bonito. Él es muy barroco, y a su forma de ser y todo eso. Claro, un napolitano muy, muy, muy colorido. Muy colorido, muy total. Así, uh -huh. Es una sí. preciosidad. Bien, pues sigo luego en la categoría de populares. Este año el primer premio ha sido para Margarita Peral de la Calle. También es un Belén muy espectacular. La gente, si tiene oportunidad o la conoce o nos llama y quiere, pues podemos ponerla en contacto con ella para que puedan visitarlo. Y terminamos pues, con los belénes infantiles, los que hacen los críos, porque muchos presentan el belén en su casa y el chiquillo hace su propio belén. Uh -huh. Y también pues eso no tiene clasificación, simplemente le damos un obsequio a cada uno de los que se presentan, pero animamos a que todos los críos pongan su belén en casa. Usted ha, ustedes han dicho que ahora reparten trofeos y obsequios, ¿pero ¿el, el trofeo también se lo lleva a los colegios o hay lotes de libros? No, no, lo no mismo todos, para todos todo. llevan trofeos. Sí. Y además todos los infantiles y todos los niños, todos, todos los niños que suben al gran teatro tienen aparte otra cosita. A todos tenemos, les regalamos a todos un recortable uh -huh. de belenes para que ellos lo hagan después en casa y alguna cosilla más. Todos suben y todos van bajan cargados, cargados de referencia. <risa> Con algunos seguidos más, sí. Pues muchísimas gracias, José Pérez, Martín, Parreño, por haber estado aquí y habernos comentado todos los premios del concurso de Belenistas que se entregarán esos trofeos y esos obsequios el domingo, el Día de a la Virgen. A las doce y en el Gran Teatro. Yo sí quería hacer un inciso ya aprovechando, como dice el refrán, que el pisuega, pasamos a Valladolid. <risa> que el Belén de la Glorieta ayer llegó a las 80.000 visitas como novedad. Como primicia, ya han pasado por el Belén de la Glorieta 80.000 personas. 80 personas. Por cierto, eh, ustedes también tienen un concurso en Facebook. Ah, sí, eh, también lo damos, sí, sí. Se me olvidaba. Sí, eh, este, qué, año, este qué... año es el segundo año que hacemos el concurso del Belén eh, de Facebook, que es encontrar la figurita. Este año ha sido tres figuritas encontrar es, la figurita en el, el belén, de belén de la, la Glorieta, que eso incentiva mucho las visitas. Las visitas también, claro. Entonces, y ya ¿ha habido sorteo, no? Ya ha habido Sí, sí ha habido los sorteos, ya. Y quiénes Hombre, son ya, los ganadores? Ya que estamos y ya claro, es importante te lo, ¿Y, y, te ¿qué te lo y qué ganan? Te eh, hago un ¿Y qué ganan? Un portal, un, un nacimiento, nacimiento. Un, naci un nacimiento con reyes. con reyes. Realizado por ustedes. Eh, no, bueno, los nacimientos siempre los compramos. Nosotros ah, vale. no, figuras no hacemos, son de artesanos uh -huh. que con los que trabajamos y nos hacen las figuras. Hacíamos tres preguntas este año, que es encontrar la dama. ¿La dama? Que, ¿Dónde la... está la dama? O oh, no lo decimos. Sí, sí, sí. sí. sí ya lo sí, podemos sí, decir. Sí, se, puede, no, no, no, se puede decir, ya está sorteado. En un rincón, en el, bueno. la primera parte del Belén, bajo de un olivo... Uh -huh pegado a un margen, a una de piedra, a una pared de piedra, medio enterrada, que es como pensamos que... ¡Ay, ah, qué apareció. difícil lo pusieron ustedes! En <ríe> este que año es que, bueno, pues había que <risa> había que buscar <risa> para Buscarlo. que la gente mirase. La dama semi-enterrada. y, sí. y la El premiado es, sí. eh, ha salido Samuel Bernat Mirón, es el que... Samuel Bernat. Y luego, eh, la otra figurita, también tradicional que ponemos, es canto canto, canto y dónde caballo. lo habían puesto ustedes. estaba en un margen también al principio del Belén, eh, uh -huh. en el Camino de las Oliveras, que está todo a las Oliveras, el bancal de Oliveras que tenemos, ahí está puesto detrás de una Oliverita, también para que fuese un poquito <risa> de a, mirar por, para buscar. Y la premiada que salió en el sorteo fue Luz Divina Pastor García. Uh -huh. Y por último, pues, como es tradicional, pues encontrar ¿Dónde está el Caganer? Ah, eh, es tradicional el también el Caganer en el Belén. Y bueno, pues ahí está en el propio nacimiento, en, uh -huh. en un lateral del nacimiento, en, en un VC de, de la época. Uh -huh. ¿eh? Y el ganador ha sido Marisa Allesta. Y por el número de participantes en este sorteo, eh, ¿cuál era la figura más difícil que ha tenido menos participación? La, la más menos difícil de encontrar yo creo que ha sido la dama del Che. De la dama de Che, no. la más difícil de encontrar. Y porque ya digo, este año la hemos querido siempre, iba en otro sitio, una figura, la buscaban donde iba antes, pero claro, al cambiarla y al ponerla así un poco medio escondida, pues ha costado un poquito El otro más. Otro año lo ponían en un carrito que se veía algo más la dama, este año digo, vamos a ponerla un poquito más mal escondidita, <risa> a ver que la gente... Pero sí. muy bien, sí, muchos, muchos, al final han acertado, claro, la gente va mirando, buscando y al final la encuentran, claro. Pues como el espíritu navideño, ustedes nos regalan los belenes nos regalan auténticas obras de arte, como ese Belén monumental de la Glorieta, pero también regalan obsequios y trofeos a quienes participan para mantener viva esa hermosa tradición. Muchísimas gracias. A vosotros, fiesta, vosotros, Feliz Navidad. Navidad. A todos los que participan y a los que no, ánimo, ánimo para el próximo año. Tele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 Cuando pienses en madera, piensa en Maderera y Licitana Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera Maderera y Licitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stocks en madera Visítanos y consulta presupuestos sin compromiso en Carretera catral a Dolores, kilómetro 0900 Deseamos a nuestros amigos, clientes y empresas Feliz Navidad y un próspero año nuevo Maderera y Licitana, carpinteros de exterior Música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 101.4, Tele-Elx, Radio Marca. Estás escuchando La Glorieta, con Rosemary Alonso. Y antes de la siguiente entrevista, vamos ahora con esas secciones musicales. Vamos con la primera, la que dedicamos siempre a las canciones de cine. Hoy hemos escogido la película El violinista en el tejado para recordar una de sus canciones más populares, la de Si yo fuera rico. Cuántas veces nos hemos preguntado si fuéramos ricos qué haríamos con tanto dinero. Si fuera rico, Todo el día si yo fuera rico, chon, Nada de trabajo. Ay, adiós, era verdadera verdadera bomba, todo el idioma y diminuto, si yo fuera nadie le ricachor. Te tendría gran mansión con cientos de piezas que todo el mundo pueda ver. El cielo al suelo vendrían a relucir enormes escaleras para subir y más largas para descender y otras solo para presumir. ansos zapatos miles querría yo tener cada... ah, corre, corre, corre, para todo si Yo fuera rico ayadi velaviri velaviri velavavom todo el dia vidi biri i mi mocher mi golde o moi vadis frutar que manera de comer en papada me ganaría a mí. de pavorre real, al pasear sería el contoneo ay que contenta la iba a ver Regañando criados por doquier Y nos gentes llegarían a consultarme a mí Pedirían mi consejo Como el sabio Salomón Por favor, revete bien Por piedad, revete bien Problemas que estremecen La razón la, ra, ri, ra, ra, ra, ra, ra. Y nada Importaría entonces Que conteste bien o mal Lo que dice un rico Todos creen Si sí fuera rico me podría quedar prestando las horas sin parar la sinagoga haría un segundo gar la buena biblia con los sabios a la me pondría a comentar ahí esto sería lo mejor si yo fuera rico ayá el día miri, miri, si yo fuera rico nada de trabajo ayá ni veravadi el mundo donde estoy y me insistes fuera lo que soy no cabría en tu Que yo fuera un ricachón Pues ahí queda, si yo fuera rico. Y en la sección de los clásicos del jazz volvemos a escuchar a uno de los reyes de este género musical que en Navidades siempre será, por supuesto, nuestro Santa Claus musical. Estamos hablando del gran Luis Armstrong. ¿Es tú, Santa Claus? I'm preparing for some Christmas sharing, but I pause because Hang in my stocking, I can hear the that you, Santa Claus? shoe sure is dark out, ain't the slightest spark out Upon my clacking jaws Who is it? Stopping for a visit? Is that you? Santa Claus? Are you bringing a present for me? Something pleasantly pleasant for me That is just what I've been waiting for Would you mind slipping it under the door? Cold winds are howling Could that be growling? My legs feel like stars Hey, my, my, oh, me, my Kindly will you reply Is that you, Santa Claus? It's hey, hanging, it's talking I can hear a knocking. Is that you, Santa Claus? stop for a visit. Is that you? Santa Claus. Oh, there, Santa, you gave me a scare. Now stop teasing, because I know you're there. Oh, we don't believe in no doubtless today. But I can't explain why I'm shaking that way. Then I can see old Santa in the keyhole. I'll get to the car. One beacon, and I'll try there Oh, there's an eye there statues and clap Please I please I paid my knee say that's you I can take ¡Genial! El Santa Claus Musical de Luis Armstrong. Tenemos 11 grados de temperatura, tenemos más frío que ayer a estas horas. Y continuamos en los estudios de Televisión Radio Marca con nuestras secciones musicales. Terminamos con la que dedicamos a la poesía hecha canción. Escuchamos ahora el poema de Miguel Hernández, el poeta del pueblo, el que dedicó a su amada Josefina nada más conocer la noticia de su embarazo la canción del esposo soldado interpretada por el cantautor alicantino Adolfo Celdrán He poblado tu vientre de amor y sementará he prolongado el eco De sangre a que respondo Y espero sobre el surco Como el arado espera He llegado Hasta el fondo Morena de altas torres Alta luz, ojos altos Esposa de mi piel gran trago de mi vida tus pechos locos crecen hacia mi dando saltos de cierva con sevida y a me parece que eres un cristal delicado temo que te me rompas Más leve tropiezo y a reforzar tus venas con mi piel de soldado. Fuera como el cerezo. Espejo de mi carne, sustento de mis alas. Te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer, te quiero, cercado por las balas, ansiado por el plomo sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa te quiero y te quisiera besar con todo el pecho, hasta en el polvo, esposa. Cuando junto a los campos de combate te piensa mi frente que no enfría, ni aplaca tu figura, te acercas hacia mí como una boca inimensa de hambrienta dentadura. De Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera aquí con el fusil con un hombre boco y fijo y defiendo tu vientre de pobre que me espera y defiendo tu hijo nacerá nuestro hijo con el puño cerrado envuelto en un clamor de victoria y guitarras y dejaré a tu puerta mi vida de soldado sin colmillos garas el poblado tu viene y amor y sementera que prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco como el ala du espera he llegado hasta el fondo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 ...con Rosmar y Alonso... ...va subiendo la temperatura... ...tenemos 11 grados con 2 de temperatura... ...cuando son las 10 menos 10 de la mañana... Y tenemos que seguir hablando de la música, porque un 27 de diciembre nació la actriz y cantante Marlene Dietrich, la mujer fatal de voz inolvidable y de piernas largas. Compitió con Greta Garbo en convertirse en la primera diosa del panteón de Hollywood. Cuando se retiró del cine se convirtió en leyenda y en la cantante de Lily Marlene. Una de las canciones míticas del siglo XX, cantada por millones de soldados de ambos lados durante la Segunda Guerra Mundial. Una fascinante canción existencial de amor y muerte. stehen wie ein le wie ein unsere beiden schatten sahen wie ein aus dass wir lieb uns hatten das sah man gleich daraus und aller leute sollen es sehen wenn wir beide laterne stehen Wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergass sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? mit dir Lili Marley, mit dir Lili aus dem stillen raume aus der der grund hebt sich wie ein trae dein verliebter mund Wenn sich die späten Nebel dreh, verwirrt beide, der Tänzer mit dir Lili Marley, mit dir Lili Wenn sich die späten Nebel dreh, verwirrt No estem mitj le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 Faltan cinco minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana. Tenemos 11 grados y medio de temperatura y vamos a hablar de los presupuestos autonómicos, porque el Gobierno... Valenciano ya los ha aprobado el pasado 19 de diciembre y se contemplan inversiones para Elche. Son los quintos presupuestos que consigue aprobar el Gobierno del Botánico, formado por PSOE y Compromís y también por Unidas Podemos. Para explicarnos precisamente las inversiones que contemplan los presupuestos autonómicos para Elche tenemos con nosotros a la diputada socialista ilícitana Toñi Serna. Muy buenos días, Toñi. Buenos días. Sí. La única del PSPB de Elche que se encuentra en el Scorch. Bueno, no, también está el compañero Francis Rubio. Ah, es cierto, sí. Francis sí. Rubio. Bien, pues también es compañera dos represent... del PSPB. Sí. Bien, Toñi, pues, ah, nos gustaría que nos dijera qué inversiones son las que recoge para Elche este presupuesto. Bueno, a mí, si me permites un poquito, es solamente introducir para que los elicitanos y las elicitanas hagan una visión global de cómo es el presupuesto de la Generalitat. Es decir, pues que es el presupuesto más alto de la historia de la Generalitat, que estamos hablando de 23.000 millones de euros para toda la Comunidad Valenciana y que efectivamente, como tú muy bien has introducido, es el quinto presupuesto que se hace en, desde el Gobierno del Botánico, lo cual nos hace, bueno, pues eh, decir que eh, han sido responsables, hemos sido responsables porque anualmente, pues, se han ido aprobando especialmente son muy prudentes por lo tanto eh, de esos 23.000 millones a la ciudad delche pues se ha ido prudentemente se ha ido repartiendo incluyendo a la ciudad delche y de manera realista también le ha correspondido a nuestra ciudad eh, una de las características más importantes que creo que hay que destacar es que a la ciudad delche esta vez eh, le, ha, se, le ha supuesto un aumento de de 16 casi 16 millones, porque estamos hablando que al Chele han tocado como bueno, pues en el reparto proporcional y realista que te decías unos 26 26.000 millones de 26 millones 212.643 € con, concretamente. Más arriba, más abajo. Eh, y además es muy importante también porque para nosotros nosotros eh, la ciudad de Elche forma parte de la provincia de Alicante es una de las ciudades más importantes también y el presupuesto ha tenido muy en cuenta esta vez a la provincia de Alicante y además eso significa que tenemos Eh, se, ha, se ha presupuestado por encima de la renta media per cápita de lo que corresponde a la provincia de Alicante y esto es la primera vez que sucede. O sea que las inversiones aumentan tanto en Elche como en Alicante eh, como el... con respecto a este año. Exacto, sí. Es la primera vez que ocurre con respecto a lo, que a lo que nos correspondería por población. Siempre teniendo en cuenta que el presupuesto de la Generalitat Valenciana tiene una debilidad enorme porque nosotros sabemos, bueno, todo... Todos los valencianos y valencianas saben que venimos de una infrafinanciación histórica y por eso nosotros mantenemos en, en nuestros presupuestos presupuestados 1.300 millones que son los que nos adeuda, pues digamos históricamente eh, cualquier eh, gobierno de España, o sea, que el gobierno del Estado adeuda a la Comunidad Valenciana 1300 y pico sí, millones sí, sí, de euros. Sí, sí. Y contemplan ustedes esa deuda sí, en contemplamos los contemplamos la deuda. Sí. Eso significa que la van a reclamar. Estamos reclamándosela sí, es uno de los de los puntos más importantes de la política de los 10 ejes claves de gobierno de la política del Consejo y del Botánico. Por eso dicen... En eso tengo también que decir que todos claro. los partidos están de acuerdo. ¿eh? Entonces son unos presupuestos reivindicativos ante el próximo gobierno que se forme, sí, sí, sea sí, sí. cual sea. Sí, sea cual sea, sí. Y es consciente el gobierno que venga de, y el que estaba y el que se fue, uh -huh. lo, lo, creo que lo he explicado bien, uh -huh. que esa deuda se mantiene y que nosotros la presupuestamos dentro de nuestra, de nuestros presupuestos porque eso ese dinero es el que se destina, sobre todo, a pues oye, pues a los hospitales, a, las, a los colegios, las, bueno todo lo que tenga que ver con bienestar social, uh -huh. teniendo en cuenta, sobre todo, que, eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que lo entendan los ilicitanos, la, la, la ley de dependencia, pues es. una parte le corresponde abonar el dinero a la Generalitat Valenciana y la otra parte le corresponde al Estado, cuando lo marca la ley, cuando fue aprobado en su momento en el gobierno de Zapatero. ¿Pero qué qué parte? Todavía estamos en un 20%. Todavía no hemos llegado al 50%, que es lo que le correspondería al gobierno del Estado. Eh, la autonómica sí ha llegado a su parte ya. Hombre, si, sol, si el Estado solo paga de la dependencia un 20%, la autonómica paga el 50%. No, lo que está haciendo ¿El la resto? autonómica es contribuir en exceso por eso nosotros continuamos uh -huh. para poder mantener la ley de memoria histórica y esto ocurre Ay, en perdón en la ley sí, de, de, de dependencia. De dependencia perdónón pero esto ocurre en todas las comunidades autónomas no no en todas solo en la una de es... eh, una de las que ocurre de las más infrafinanciadas somos nosotros y la comunidad balear Con lo que también ustedes reivindicarán al gobierno que se forme que, sí, sí. que ya terminen las excusas y claro, paguen la claro, mitad de lo que le claro es que dentro de esa deuda histórica forma parte de esos 1300 millones están esos ese, ese dinero y concretamente para el chique era lo que uh -huh. quería eh, sí. bueno pues lo que yo más quería resaltar para mí una de las cosas importantes... ha cifrado, ha cifrado en 16 millones no el reparto lo que nos corresponde no ha aumentado Ah, ha aumentado. El año pasado nos tocaron 10 millones, este año nos tocan 26 millones. ¿26 millones sí. de euros? Vale, pues vamos... Vamos a, a repartirlos. ¿Cómo los, los más hemos... destacados. ¿Cómo los... Sí, los más destacados. Bueno, yo voy a destacar el patronato del Misteri Delch de por la importancia que tiene para... Para la ciudad, ¿no? Y para, bueno, lo que significa para nosotros y para los ilicitanos e ilicitanas, hemos pasado nada más ni nada menos que a 70.000 euros y veníamos de cerca de los 50.000, lo cual es una reivindicación que por parte del ayuntamiento y por parte del patronato se lleva haciendo hace mucho tiempo y efectivamente se ha presupuestado y se ha aprobado 70.000 euros para el patronato del Misteri, para la promoción, para la difusión, para la protección, para nosotros eso es muy importante. igual que el patronato del Palmeral del Delge volverá a recibir sus 50.000 euros, pero también quiero anunciar que el anteproyecto de la Ley de Protección del Palmeral a principio de año será registrada en la, en, la en, en el Scores y la debatiremos. Para bueno, pues hay que volver a ya está preparada, ya se han recibido enmiendas, ya se ha trabajado y a principio de año pues la vamos a llevar a, al, al Parlamento para aprobarla o sea que se vuelve a repetir porque esto mismo hace... es que cuando convocamos las elecciones decayó la ley y la tenemos que volver a, es simplemente volver a registrarla y, y volver a presentarla cuando se convocará elecciones decaen los la legislación de la ley hmm. lo que no está aprobado en el pleno una cosa es el ejecutivo y otra cosa es el legislativo con lo que qué plazos hay para volver otra vez a tener eh, actualizada la ley de protección del palmeral pues yo la, la, lo que los plazos que, que marca la ley porque en enero esa misma ley el 1 de enero estará en activo otra vez y estará dentro de las cortes otra vez y empezaremos ya a, a trabajarla de hecho ya ha pasado todos los filtros de, de lo que es las enmiendas, o sea, lo que llevamos ya es el anteproyecto, ya la, eh, será el resto de grupos el que tenga algo que decir y después se, se hará, bueno, pues se pasará a votación. Y esta ley condiciona hasta que no se apruebe no se puede también aprobar definitivamente el plan de especial de protección del palmeral. Es la es que es, claro, es que forma parte del plan especial de protección del palmeral, está incluida, es la ley de plan especial de uh -huh. protección del palmeral. Bien, uh -huh. pues eh, hemos escuchado que hay un aumento del patronato del Misteri de la ayuda al Misteri a 70.000 € el patronato mm. del Palmeral continúa tal como está, 50.000. Yo quería hablar también de Lord del gat porque es una, una, un edificio importante que sea... Bueno, pues que el propio conseller, si no me equivoco, el conseller Marsá, fue el que... Vino, digamos, vino, vino aquí vino, y sí, anunció. Y lo anunció. Eh, bueno, yo tengo que decir que está presupuestado dentro del capítulo de inversiones de promoción cultural. Es un capítulo global que hemos creado nuevo, que tiene cuatro millones y medio y en el que se va a incluir el proyecto de rehabilitación, porque desde el Ayuntamiento de Elche se han hecho los deberes y se ha enviado el proyecto y asciende pues a un millón doscientos mil, si no me equivoco, más arriba uh -huh. o abajo. Por, sí. lo, por lo tanto, por parte de la Consellería se ha atendido con cuatro millones para varios proyectos específicos, entre los cuales uno de los prioritarios sería eh, bueno pues iniciar la rehabilitación del ordenal. Por eso alguien, cuando lea los presupuestos, puede decir... No hay una línea presupuestaria que se llame rehabilitación de del edificio de Lord del Gat porque realmente lo que es un capítulo de inversiones que se llama promoción y y, y uh -huh. protección cultural y hay 4 millones. Pero el dinero del Lord del Gat la rehabilitación ya estaba dada por hecha, anunciada, Está comprometida, anunciada, sí. estaba reflejada en los presupuestos de este año en los del 19, sí. Al final hubo una reducción porque al final de año cuando llega si no has podido ejecutar por falta de presupuesto de liquidez de presupuesto decae. Entonces, eh, no tenía una línea dedicada específicamente. Ahora sí que forma parte de uno de los proyectos prioritarios dentro de esos 4 millones. Con lo que en 2020 saldrá de la degradación en la que se encuentra ese sí. huerto tan emblemático. Desde luego, eh, estoy segura que los diputados y diputadas que eh, representamos a Elche el señor Marsa seguro que nos va a escuchar. Y de todas, la partida me ha destacado Lord del Gat, pero hay 26 millones más. Sí, en... porque tenemos que tener en cuenta también ya cosas importantes como es, por ejemplo, eh, los 5 millones para la, el desdoblamiento de la carretera de Elche-Santa Pola, que eso también llevamos tiempo eh, uh -huh. trabajándolo. Además, eh, es importante también... Tener en cuenta que el Centro Internacional de Diseño y Moda del Calzado, que ya saben los ilicitanos no y ilicitanas así, sino pues lo recordamos aquí hoy, que el Consejo ya compró el edificio a correos y ahora se está redactando el proyecto y que hoy mismo se ha anunciado que es la consellera de, de Innovación y de Universidades la que se va a hacer cargo de lo que es la redacción de todo el proyecto, pues eso én esta presupuesto porque ¿Por Putin le ha encargado a la Consejería de Innovación este centro de diseño para el Hombre, calzado yo creo que es, eh, es muy importante la decisión porque eh, primero porque eh, está en elche eh, la conseller tenemos una consejería en alicante en la provincia de Alicante por primera vez, y además la consellera es de esta ciudad. Eso ya es un poco emotivamente, pero funcionalmente y políticamente es importante porque la innovación y la tecnología es importantísima dentro del mundo laboral y sobre todo para nosotros en el calzado. Y qué mejor que instalar un centro de innovación, de, innovación, de diseño y de, y de alta tecnología que esté en la propia ciudad del Che. Yo creo que eso es, pues bueno, uh -huh. hacer un... un una, una apuesta importante por la ciudad uh -huh. y creo que carolina pues eh, tiene un buen equipo y es una persona que sabe muy bien lo que es la innovación y la, el alto rendimiento y es importante que se haga que se haya pasado ahí Y en cuanto a proyectos urbanísticos, la Generalitat también viene, aparte del desdoblamiento de la carretera de Ilche-Santa Pola, vienen colaborando con la continuidad del barrio sí, de San Antón. Sí, eso va a continuar haciéndose porque sabes que es una, un proyecto urbano desde el 2018 hasta el 2021 y la pata que le corresponde a la Generalitat está también presupuestada, que es un plan plurianual, y en realidad lo que se trata es de que lleguemos a puesto a las 1.050 viviendas que era eh, lo que estaba presupuestamente eh, preparado de todas maneras eh, la gran eh, creo que la que la gran beneficiada es la sanidad en elche uh -huh. ¿eh? creo que la gran beneficiada está siendo y va a seguir siéndolo en elche eh, el hospital general de elche porque Todos los que, bueno, pues por desgracia lo hemos tenido que usar, nos hemos dado cuenta de la cantidad de millones que se han invertido para hacer renovación, eh, para hacer obra nueva, para poder adecuar y para poder remodelar de forma integral prácticamente el edificio y eso va a continuar. Porque además lo tengo por aquí, no me quiero equivocar, porque sé que está eh, repartido dentro del programa y en total será unos ocho millones y medio que para este año Eh, creo que hay presupuestados dos millones y medio, uh -huh. para el siguiente serán tres... Y para el siguiente serán tres, exacto. Claro, dos millones y medio para continuar con sí. esa ala quirúrgica exacto, que quieren levantar que esa, se quiere en levantar. 2020. Sí, y, y el centro de salud del barrio de Altavis, que yo también estoy, vamos, uh -huh. súper encima para que... Bueno, yo y todos los compañeros que estamos allí, está también dentro del programa de inversiones generales, dentro de, del departamento Pero ese segundo de centro de salud todavía no verá la luz el inicio de las obras porque está en... en... el proyecto proyecto de redacción de, de proyecto, pero Está incluido dentro del programa de inversiones porque la redacción de proyecto también uh -huh. se paga. También pero necesita una uh -huh. línea de inversiones. Usted ha destacado Sanidad, pero también está el plan edificante. Sí, eso ¿Qué, también lo íbamos a hablar. que dejan para pues el plan edificante? Pues, ¿qué le vamos edificante? a dejar? Pues, una cosa que me da mucha alegría decir es que, por fin, tenemos 12,8 millones para invertir en el Instituto Vicente Verdú, que le hemos puesto nombre, con una capacidad para 1110 para 1100 alumnos uh -huh. y será nuestro instituto número 11 y ese va a ser el instituto de mayor tamaño de, del municipio que hay una necesidad urgentísima de, de que se haga y por fin este año se ha presupuestado y efectivamente dentro del, pro del programa eh del programa Edificant se están eh, bueno pues restaurando, rehabilitando todas aquellas necesidades más urgentes que tienen los institutos pero una de las cosas más importantes es la construcción de, de este instituto. Y además, como estamos hablando de, de educación, pues yo quiero destacar la importancia que también van a tener en el CHE eh, la, las, las escoletes que se les ha dedicado para el bono infantil, Para las familias, pues eh, hemos presupuestado unos 930.000 euros para que las familias inicitanas puedan pedir el bono infantil. Está hablando de las escuelas municipales. Sí, sí. De las, las de cero a, a tres, tres años. años, sí. Uh -huh. Y luego las becas comedor, que también son muy importantes para los colegios públicos, para aquellos padres que no pueden... Uh -huh. Bueno, pues que no puede, pues este curso 2019-2020 será uno de los de los más altos también. ¿Y qué hay de servicios sociales? Eh, bueno. ¿Qué invierten para servicios sociales? Ya que hemos hablado de la ley de, de la dependencia, sí. ¿sabe que el, el ayuntamiento bueno se ha encargado de valorar muchos sí, expedientes? Sí, porque se ha cambiado eh, desde que llegó el gobierno del Botani, pues se ha cambiado el, el sistema y lo que se hace ahora es que eh, bueno, se, las valoraciones y todos los expedientes se han trasladado a los, han, a lo que se llama una atención primaria, que se hace directamente en, en los municipios y para Elche pues eh, hay más de 3 millones destinados íntegramente para lo que es el equipamiento de, los, de lo que se llaman los equipos base de los servicios sociales de la ciudad de Elche y para mí también es muy importante es que estoy contenta porque yo creo que Elche ha conseguido hombre, siempre es insuficiente porque Elche es una gran ciudad ya lo, ya, ya nos han nombrado Eh, sí, creo que es En The Guardian. En The Guardian, o sea que... Pero también la Somos apetitosas para, para venir a viajar. Para que venga la gente a conocernos. Y nos conozcan. Hay que invertir. Y la Genaita también se ha acordado de la CIA, la Justicia. y ¿Ah, tiene ¿sí? Sí, ¿Cuánto tiene ha destinado en Justicia? 1,77 millones de euros para para la lo tengo que mirar porque estas uh -huh. cosas tan concretas bueno, cuesta en... hay muchas carencias en la Oficina de Víctimas al Delito. Sí, también necesitaban el, remodelarla. Sí, o... y el, el propio presidente Ximo Puig anunció, creo si no fue fue antes de ayer, que ya las propia las oficinas de atención primaria a las víctimas de violencia de género que ya se habían abierto en Valencia, las siguientes son en Alicante y en Elche. También lo anunció. Lo anunció antes de ayer, sí. ¿Y qué hay de la deuda? Eh, Ay voy. De la deuda que <risa> de la que Miguel tiene Hernández. exactamente, que tiene el gobierno valenciano con Elche, los treinta y pico millones que nos el costaron. Plan. Bueno, eso se llamamos costaron los los terrenos despropiar. Yo lo voy a explicar o sea, eso eh, entre el gobierno valenciano y el gobierno del Ayuntamiento de Elche hay un plan de compensación que a veces se ha llamado como una reunión bilateral. Uno de los plan, uno de los eh, por ejemplo, digamos, de las, eh, de las inversiones que forman parte de ese plan de compensación, sería el centro de, de innovación y tecnología que se va de la moda del Che, del calzado. ¿Qué significa eso? Que ese dinero, que esa deuda que tiene el, el, el, la Generalitat con la ciudad del Che, dentro de ese plan de compensación, se va a revertir en infraestructuras y obras importantes y que eh, diferencien a el Che de el entorno eh, bueno pues del resto de municipios. Yo creo que el centro de moda y diseño es uno de, los, de una manera de, de está dentro de ese plan de compensación y es una manera de identificar a la ciudad. Pero También, ese plan de compensación está hecho, Toñi? Sí, hay una hay reuniones bilaterales y ¿Sí? eh, bueno, el, el alcalde ¿Ha tenido reuniones con el presidente? Pero solamente hemos escuchado el centro de diseño e innovación, que va a ser una compensación. Bueno, es una compensación muy alta. Comp no. el, la Generalitat ha comprado el edificio, el, la consellería va a redactar el proyecto, el ayuntamiento todavía no, no ha tenido que digamos poner nada de dinero. Lo que eh, los terrenos, todo lo ha ido haciendo la Generalitat. Uh -huh. Y ahora todo el plan de redacción de todo lo que se va a instalar dentro, cómo va a funcionar y qué servicios va a tener, todo eso lo está preparando la Consellería de Innovación y Tecnología. Y, también... y correrá a cargo de ese presupuesto. Entonces apenas sobrará dinero para nada más. Bueno, si no, hay, si no está el plan de compensación, yo estoy segura que a la ciudad del Che no le va a faltar la Generalitat. Porque... ¿Por qué digo esto? Porque eh, la, el, el gobierno del Botanic, eh, lo primero que hizo cuando llegó fue, eh, ya sé que es muy manida, que es una frase que a veces se ha repetido mucho, pero no por eso deja de tener calidad humana. Y es un gobierno que está dedicado a las personas. Veníamos de unos recortes muy importantes y de una necesidad de saneamiento Eh, de la tesorería dentro de, de las consellerías muy importante. Poco a poco es lo que, por eso había, empeza, eh, había empezado definiendo uh -huh. cómo eran estos presupuestos. Uh -huh. Van a ser responsables, van a ser reales y sobre todo van a ser prudentes. Nosotros, claro, cuando dice no, prudentes, ¿qué es? ¿Moderados? Moderados, claro. ¿Austeros? No, auster, es que moderado y austero no es lo mismo. Ya. Moderado es que lo que se presupuesten, es lo, que se, es lo que se va a hacer. Nosotros lo que no vamos Reales. a hacer... Reales. Claro, queremos, por eso decimos que son responsables, y realistas pr y prudentes. A pesar de que son uno de los presupuestos más altos de la historia de la Generalitat. Pero de todas maneras tampoco nos volvamos locos porque eh, sube un 1,5% creo con respecto Ajá. al presupuesto del año anterior, pero es verdad... Y lo voy a decir claramente que el año pasado a la ciudad de Elche le correspondieron 10 millones porque habían otras necesidades que se tuvieron que cubrir dentro de, la, de, la, de la nuestra comunidad y eh, este año eh, digamos que el foco se ha puesto en la provincia de Alicante, como te he explicado que eh, se ha, eh, ha presupuestado por encima de la digamos del de, eh, sistema proporcional de la población y Elche es uno de los focos importantes dentro de esos presupuestos. Pues vamos a hablar ahora en global, quedan ya pocos minutos, porque ha dicho que la provincia de Alicante eh, se ha puesto en valor en estos presupuestos, mm. ¿pero Alicante qué se va a llevar? ¿La ciudad? Pues la verdad eh, que... ¿Y por qué, y por qué eh, quiere, ha aumentado la inversión en la provincia? La, la inversión en la provincia de Alicante ha aumentado por lo siguiente, porque poblacionalmente... Y de manera tradicional, igual que el Estado mantenía una deuda histórica con la Comunidad Valenciana... ...la Generalitat Valenciana mantenía una deuda histórica con la Provincia de Alicante. Uh -huh. Respecto a, a, nuestro, a nuestro número de población, nuestro presupuesto en años anteriores... ...yo hablo de antes del Botanic, uh -huh. iba a menos uh -huh. y cada vez se desequilibraba más. Cuando llegó el Botanic ha sido como una cuesta que hemos ido subiendo, una pendiente que hemos subido poco a poco... Y por fin, este año, la hemos pasado. Uh -huh. El proyecto que teníamos era que eh, todos los años de desequilibrio que se ha vivido en la provincia de Alicante se intentaran equilibrar con este presupuesto. Por eso el presupuesto del 2020 recoge más dinero sin tener, eh, por encima del reparto poblacional para la provincia de Alicante de manera compensatoria al resto de presupuestos de años anteriores. ¿Recibirá una buena parte de ese proyecto de Distrito Digital? Sí, el Distrito Digital, eh, afortunadamente para todos, y yo que lo conozco bien, eh, y digo afortunadamente para todos, se ha podido recuperar y se está haciendo un trabajo ingente y un buen, porque teníamos delante, eh, bueno, pues un, un megaedificios que miraban al mar, preciosos, un, un Está enclave. hablando de la Ciudad de la Luz. Sí, sí y Va a convertirse en, en, un, claro, enclave en un, un enclave estratégico, digital, digital, empresarial. Sí. ¿Hará competencia con el Parque Empresarial de Ilche? Yo creo que no. Además, el Parque Empresarial de Ilche um, es muy importante para la Generalitat. Y yo, personalmente, puedo decirlo porque... He formado parte de la Ley de Polígonos Industriales y uno de los ejemplos que han venido y que se ha puesto encima de la mesa en Les Corres ha sido el, el polígono, eh, bueno, nuestro Parque sí. Industrial y los los miembros de la Junta Directiva del Parque Industrial eh, voluntariamente nos han ayudado a conformar la Ley de Polígonos Industriales para la, la Comunidad Valenciana porque no la teníamos. Y el modelo a seguir es el Parque Industrial del Chile. Pues, Toni Serna, no queda más tiempo. Una última pregunta. 23.000 millones de euros, usted ha dicho, del gobierno del Botanic, eh, y ha priorizado las personas, el rescate de las personas. Esos sí. 23.000 millones de euros lo veremos en una política social y de vivienda que realmente responda a las necesidades que hay de personas sin recursos o personas que no tienen desahuciadas. Pues esa es la, la, la intención, esa es es de lo que nos acusan de que es eh, la oposición, ¿no? de que no hacemos grandes inversiones, no hacemos grandes edificios, pero eh, es que eh, hay mucha gente que, que le cuesta eh, o no llega a final de mes. Hay mucha gente que todavía, eh, aunque tiene trabajo, no consigue eh, alcanzar un nivel medio de vida y nuestra, nuestra política está orientada a eso. Ojalá lo consigamos y que el año que viene te pueda decir que, más, que, bueno, que ya no hemos necesitado presupuestar tanto para una renta básica o para una ley de dependencia, porque ya lo hemos conseguido. Muchas gracias, Toñi Serna, diputada autonómica del ah, Partido bueno. Socialista. Muchas gracias a vosotros por permitirme estar aquí hoy. Gracias. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.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 Pasan 23 minutos de las 10 de la mañana y ya tenemos aquí a nuestra compañera iciar Martínez para iniciar la ronda de noticias. Después de hablar de esos presupuestos autonómicos eh, y a dar detalle de las inversiones con la diputada socialista Toñi Serna, Iziar, ¿qué más noticias tenemos? Pues, Ros, buenos días. Estamos totalmente sumergidos en las fiestas de la Avenida de la Virgen porque comenzaron ayer con un pregón en el Gran Teatro por parte de Sixto Marco, un acto eh, emotivo con sólidos fundamentos históricos, ese pregón, y durante ese acto también se entregó una distinción al cremador y cremadora de los días 28 y 29, finalizó el pregón con una actuación de la Escuela de Heraldos. Bien, pues las fiestas de invierno siguen hoy con la celebración del día del ilicitano ausente. A las nueve y media en Santa María se ha llevado a cabo la recepción de los ilicitanos ausentes y posteriormente se celebra una misa en memoria a, todas ello, eh, a todos ellos. Al finalizar se realizará una ofrenda de flores a la patrona y después a las 11 tendrá lugar un pasaje calles de cabezudes que terminarán en el ayuntamiento y está previsto que allí a sobre las once y media pues arranque esa recepción por parte del alcalde a todos los ilicitanos ausentes que regresan a Elche para pasar las navidades con su familia y será mañana eh, la representación del hallazgo de la imagen de la, vincer, de la virgen en el Tamarit y Teleelche como ya saben lo emitirá en directo a partir de las tres menos cuarto además veremos en ese directo, el resumen de todo lo que ha acontecido en la playa y la lectura del bando de la avenida y será el domingo como cada 29 de diciembre cuando la Virgen de la Asunción claro. salga en procesión. Y en ese directo, vamos, eh, veremos al protagonista, a Cantó. A Cantó, eso es que se me ha pasado la a La carrera esa, de ¿verdad? Cantó. Claro. Mm -hmm. Bien, pues, estos son las fiestas de la avenida de la Virgen. Pero hoy tenemos Junta de Gobierno. Hoy, además, una de las previsiones es esa Junta de Gobierno que comenzará en apenas 3-4 minutos, sí. ¿Estarás allí? Va nuestra compañera Marga García. Marga estará a la una uh -huh. en punto para contarnos lo que ha dado de sí los acuerdos, los últimos acuerdos Eso del año 2019, es. veremos qué es lo que aprueban el equipo de gobierno. Porque hay muchas novedades. Ayer mismo el alcalde valoró esa sentencia, bueno, la resolución del Supremo, que ratifica, que ratifica la paralización, por tanto, de las obras del Hotel Arenales y abre la puerta para uh -huh. iniciar cuanto antes el derribo de esa estructura que, según el alcalde, hace a el litoral y supone un peligro ya para eh, la zona. Uh -huh. Seguramente se hablará de eso, también de alguna inversión financieramente sostenible, también sale siempre en sí. las últimas juntas de gobierno. Recordamos, es la última, el día 3 de enero no habrá, será ya el, el próximo viernes, cuando sea la primera del año. Después de Reyes. Uh -huh. Pues muchísimas gracias Iciar. A la una volvemos a escucharte. A la una volvemos con más información, con más noticias locales. Les esperamos a todos y pasen un buen día. Y esta noche te vemos en Telenit. ¿Vas a hacer reportaje? Esta noche Bueno, veremos a ver Estamos ahí, el licitano ausente sí que voy yo Así que eso seguro Muchas gracias <risa> Un y, y nosotros continuamos con esta ronda de noticias Cambiamos de sintonía Y veamos que nos cuenta José Antonio González Del Elche Club de Fútbol Buenos días José Antonio Muy buenos días, Ross Pues la actualidad del Elche Club de Fútbol pasa por el mercado de fichajes que se abrirá la semana que viene. Ahora mismo el técnico Pacheta cuenta con 18 futbolistas de la primera plantilla más el canterano Oscar Gil y necesita reforzarse como mínimo con un defensa central y también con un delantero. El entrenador Burgales ha dejado claro a lo largo del mes de diciembre que no quiere excesivos cambios, ya que el vestuario cuenta con muy buena salud. No obstante, en la operación salida el defensor Tequio ...cuenta con el interés del Cartagena... ...el líder del grupo 4 de segunda división B. El lateral diestro apenas ha tenido participación en la primera vuelta del campeonato y podría haber con buenos ojos una salida ya que termina contrato con el Elche a final de temporada. Con la plantilla de vacaciones hasta el próximo lunes 30 de diciembre cabe destacar que precisamente el próximo lunes está programada la Junta General de Accionistas en la que se llevará a cabo el traspaso del 99% de las acciones a la empresa Score Football propiedad de cristian Bragarnik, nuevo 20 ...del Elche Club de Fútbol... ...está previsto que el empresario argentino... ...no acuda a dicha junta... ...por lo que sigue sin comparecer de manera oficial... ...ante los medios de comunicación... Bragarni compró el club a principios de diciembre y todavía no ha explicado cuál será su hoja de ruta en el Elche. Tanto el ex accionista mayoritario José Sepulcre como el actual presidente Joaquín Buitrago afirmaron en el último mes ante los micrófonos de Tele-Elche que Bragarni que es, gran, es un gran conocedor del mundo del fútbol y que su objetivo es rentabilizar el club a través del ascenso a primera división. Gracias, José Antonio. Y cerramos la ronda de noticias con nuestro compañero Vicente Bordonado. Sepamos qué tiempo nos espera si continuarán bajando las temperaturas. Muy buenos días, Vicente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El potente anticiclón de bloqueo sigue garantizando la estabilidad atmosférica. Durante esta noche, con la ausencia de viento, sobre todo en el sur del Candel, se han vuelto a bajar las temperaturas mínimas que han rondado los 5 o 6 grados aquí en la ciudad, en torno a 10 grados. Por delante, una jornada marcada por la estabilidad atmosférica. A lo largo de la mañana, cielos prácticamente despejados con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto. Por la tarde veremos algo más de nubosidad, sobre todo de alto, viento en calma a primeras horas, después se activará el viento flojo de componente marítima, viento que va a tratar de frenar el ascenso de las temperaturas, hoy no subirán tanto como ayer, recordemos que ayer alcanzábamos valores máximos en torno a los 25-26 grados. Hoy está previsto que en la ciudad alcancemos una máxima que va a rondar los 18-19 grados, en el sur del Candeils podríamos superar puntualmente los 22 grados. Para mañana sábado continuará la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados, por la tarde veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, el viento en calma puntualmente flojo de componente marítima, por la mañana temperaturas mínimas que van a rondar los 9-10 grados en la ciudad, máximas en torno a los 17 grados. En la playa del Tamarit, a eso de las 7 de la mañana, tendremos una temperatura que rondará los 9-10 grados. El domingo tendremos un mayor aporte de nubosidad, sobre todo de tipo bajo, con la formación de un centro secundario de altas presiones sobre las baleares, viento en calma de componente marítima, en general ambiente relativamente soleado, Temperaturas en ligero descenso máximas en torno a los 16 grados. Y ya comenzaremos la semana que viene con temperaturas acordes en la época del año en la que nos encontramos. Máximas que van a rondar los 14-15 grados. Seguiremos viendo intervalos puntuales de nubosidad sobre todo de tipo bajo. ¡Hasta luego! 101.4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 La Gloria Con Rosemary Alonso Pasa un minuto de las diez y media de la mañana y ya estamos en la recta final del programa La Glorieta. Vamos a hablar de la policía local de Elche porque participa en un proyecto europeo innovador con el objetivo de prevenir el discurso del odio, el racismo y la xenofobia. Para explicar el proyecto Clara, que ayer se vio a conocer en rueda de prensa, tenemos en nuestros estudios de Teleelche Radio Marca uno de los responsables de la policía local. Él es José Medina y... Intendente de la Policía Local. Muy buenos días, José. Muy buenos días. Eh, bien, pues el Proyecto Clara, hemos dicho que es para prevenir el discurso del odio, la xenofobia, el racismo. ¿Esto significa que temen que en el Che se eh, realicen estos delitos? A ver, el, el Proyecto Clara eh, lo que busca fundamentalmente es eh, la prevención. Eh, y por tanto, eh, nosotros con este proyecto lo que, lo que queremos es eh, preparar a nuestros policías eh, para, para poder atender las situaciones que no se están produciendo en, en el presente. Elche es una ciudad eh, muy tranquila, una ciudad acogedora, eh, muy acostumbrada a que, a que venga gente de fuera y y, y, bueno, y, y acogerla. Y, y hacerla formar parte de, de la sociedad ilicitana y, y por tanto eh, con la amplísima experiencia que tienen los ciudadanos de Elche en la acogida y en, en, en atender a la diversidad eh, como digo no, no es una ciudad eh, que sea que sea problemática no obstante eh, nosotros tenemos que anticiparnos tenemos que, que adelantarnos eh, pues a, a esta eh, a este fenómeno que puede puede llegar a producirse Eh, y que otros lugares, como por ejemplo Bradford, eh, del que ahora hablaremos ahora, sí que han, han tenido que, que reaccionar. En nuestro caso, el proyecto eh, claro lo que busca es prevenir. ¿Cuándo llega este problema a una ciudad? cuando no se previene? Eh, bueno, son eh, como, como en todo, eh, son eh, múltiples los factores que, que hacen que, eh, que un problema eh, se, se desarrolle y llegue a convertirse en, en grave. Eh, efectivamente cuando cuando no, se produce, eh, cuando no se desarrollan estrategias de, de prevención, cuando, cuando no se desarrollan eh, sistemas que permitan eh, comprender eh, la complejidad de, de, de este tipo de, de, de fenómenos y, y no se ataen eh, no, no, no se adopten medidas, eh, pues eh, lógicamente pues mm, eh, revierten en, en, en, en problemas importantes, en problemas que, que, que, que pueden ser eh, realmente importantes. Como digo, no es el caso de Elche porque porque bueno nosotros eh, no, no detectamos este, este tipo de problemas. A pesar de que Elche es una ciudad eh, multicultural, una ciudad en la que tenemos eh, gentes de, de todo el mundo prácticamente. Ya, pero eso puede cambiar precisamente. Eh, por Entonces, eh, ¿es comprensible que esto sea un programa europeo? ¿Que haya ciudades europeas que sí tienen este problema y que por eso se haya puesto en marcha este programa denominado CLARA? Sí, eh, bueno, hay, hay, hay otros lugares en los que efectivamente sí que, sí que se ha convertido eh, en un problema. Eh, y esto es lo que nosotros queremos, queremos aprender de, de estas ciudades en las que, en las que efectivamente eh, pues han tenido este problema. Ha citado Bradford. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? El ejemplo es, es Bradford, es, es una ciudad de, de una, que tiene un área metropolitana bastante grande, son aproximadamente unos 700.000 habitantes. Eh, que bueno a, a lo largo de, de los años eh, fundamentalmente eh, pues tras la finalización de la segunda guerra mundial y sobre todo eh, pues con ya con, con, el, con el pleno desarrollo pues eh, empezaron a recibir eh, inmigración de parte eh, prácticamente de todas las partes de, de, del mundo estamos hablando de inglaterra Sí, es una ciudad inglesa que está eh, relativamente cerca de, de manchester y eh, en la que tienen un, un programa muy muy interesante que eh, dirigido a, a prevenir primero a identificar eh, los, los problemas los, eh, los, de los delitos de odio y en segundo lugar a, a prevenirlos eh, a través de una red de, de oficinas eh, de centros sociales eh, ongs eh, y otro y otro tipo de instituciones que reciben eh, información eh, de los afectados por, por los problemas de racismo y xenofobia incluso mezquitas eh, también sinagogas, Eh, como digo, recogen toda esta información y eh, en colaboración estrechísima con la, con la policía eh, eh, bueno organizan estrategias de, de carácter preventivo y también intervenciones eh, para eh, evitar que, que se produzcan eh, este tipo de incidentes. ¿Qué son ¿Qué son los delitos de odio? Porque hay que formar a la gente para que los identifique. Bueno, los, los delitos de odio eh, son delitos... Que la, que la gente puede que incluso no comprenda porque eh, no son tangibles no son no son delitos que, que, se, que se comprenden fácilmente como, como por ejemplo un robo o un asesinato eh, un delito de odio tiene tiene más que ver con, con lo moral con, con la ética tiene que ver con con, con el fuero interno de, de la persona. Eh, y por lo tanto en ocasiones es, es difícil identificarlos. Y también es, incluso desde el punto de vista jurídico, es bastante difícil delimitar eh, cuando estamos hablando de un delito de, de odio o cuando simplemente estamos hablando eh, de un comentario de mal gusto. Entonces este tipo de, de situaciones es importante que sepamos analizarlas, y sobre todo desde el punto de vista de, de la policía, es importante que, que conozcamos en, en profundidad y que sepamos delimitar Eh, pues las diferentes incluso los dif las diferentes creaciones los diferentes niveles en los que eh, puede eh, pueden establecerse que irían desde desde una simple eh, infracción administrativa a, a un delito que podría llevar una aparejado una pena de prisión de, de tres años no obstante con el con el proyecto eh, lo que pretendemos es primero conocer el, el fenómeno eh, en segundo lugar el eh, de alguna manera eh, potenciar eh, la, nuestra estrategia de policía de proximidad en eh, una policía pro, eh, preventiva que sea eh, cercana al ciudadano y, y, que, y que tenga una estrecha relación con los diferentes colectivos en este caso pues eh, pues eh, nuestra intención es eh, tener eh, eh, vínculos con, eh, con instituciones y con eh, organizaciones eh, pues eh, de carácter religioso eh, multicultural en, en definitiva que nos, que nos permitan Eh, pues conocer en profundidad este fenómeno para eh, poder eh, responder de una manera adecuada. ¿Y por qué este proyecto clara ahora, a finales de 2019? ¿Están viendo que la, el desplazamiento de refugiados, de inmigrantes, va a ser un problema en Europa? Bueno, ¿O el... está siendo ya un problema en Europa, pero en ciudades como Elche, donde no lo hay, pero lo habrá? En nuestro caso, eh, la participación en el proyecto es una cuestión de oportunidad. Eh, en a finales de, del año 2018 eh, el coordinador del proyecto que es policía municipal de madrid eh, se puso en contacto con nosotros porque conoce nuestro nuestro interés en, en, en trabajar en cuestiones eh, relacionadas con la, con la policía de proximidad y esta es una cuestión muy relacionada con la policía de proximidad y bueno una vez que contactaron con, con nosotros eh, pues vimos que podía ser una, una buena oportunidad para, para aprender. Eh, es, una, es una oportunidad también para relacionarnos con otros cuerpos de policía, como Policía Municipal de Madrid, la de Leganés, la de Málaga, la de Pamplona, eh, que son cuerpos de, de policía muy importantes, que tienen desde hace muchísimos años muchísima experiencia en, en trabajar eh, asuntos relacionados con la diversidad y, por lo tanto, nosotros lo vimos como, como una oportunidad. Además, eh, como digo, esto está relacionado con nuestra estrategia de policía preventiva y también con nuestra eh, nuestro deseo de internacionalizar todo lo que podamos, el, el conocimiento que llega que llega a la policía y, y situarnos también en, en el mapa desde, desde el punto de vista eh, de la importancia de, de, del conocimiento. Cómo, ¿Cómo van a empezar a formar? Eh, porque ya ha dicho que el programa Clara ya ha tenido un primer paso y es conocer los problemas que se viven en esa ciudad inglesa pero eh, la plantilla es extensa, bueno, no, no muy extensa, <risa> podría serlo más, sí. eh, pero tiene más de 200 agentes, sí, sí. el objetivo es alcanzar los 300. 400, sí. 400. Somos 300 Ah, son 340, <risa> madre mía, así que me quedo yo atrás. <risa> vale, 340 agentes, el objetivo es alcanzar, llegar a los 400, pero ¿van a formar a todos? ¿Todos Bien, es... van a pasar por este proyecto, Clara? Eh, este proyecto eh, tiene tres ejes fundamentales. Uno de ellos es la formación, pero no es el único. Eh, en este proyecto lo que se pretende es, en primer lugar, implementar una, una estrategia formativa, que es las, comuni las comunidades locales de aprendizaje. Eh, normalmente los, los policías recibimos cursos de, de formación eh, muy tradicionales, en los que eh, lo que se hace fundamentalmente es impartir una, una materia, unos, unos conocimientos que después se, se evalúan. Eh, con, con las comunidades locales de aprendizaje eh, se trata de, de abordar eh, el, la temática desde una perspectiva eh, omnicomprensiva en la que nosotros nos ponemos en, en relación con eh, las personas que eh, pueden tener este tipo de, de problemas eh, o simplemente eh, conocer su, su perspectiva, eh, lo, el, los sentimientos que tienen con respecto a, a, a cómo... Eh, a cómo se les trata, en fin, este tipo de cuestiones eh, las conoceríamos de, de primera mano. Y por tanto ya no se trata de, de adquirir unos conocimientos, sino de ponernos en lugar de, de los demás y de primera mano eh, conocer eh, las diferentes situaciones que, que se pueden dar. Por lo tanto, esta, esta primera parte de, de las comunidades locales de aprendizaje, en, en, en esta primera fase eh, pretendemos llegar a unos 20 agentes esto como digo no significa que el resto de la, de la plantilla no, no vaya a ser formada porque este tipo de eh, este tipo de, de situaciones eh, el, el trabajar con la, con la diversidad eh, esto no se hace de, de hoy para mañana eh, con, un, con un curso de formación no vamos a conseguir eh, concienciar a, a toda la plantilla o eh, que, que en cualquier caso la plantilla de hecho es una plantilla bastante diversa y bastante concienciada Pero, bueno, profundizar un poco en, en, este, en este aspecto. Eh, y, por tanto, la, la idea es continuar en sucesivas fases eh, formando y estrechando los lazos con las eh, con las diferentes organizaciones e instituciones eh, eh, vinculadas a, a la diversidad. Es como especializándose, como las unidades que tiene la policía local, porque hay muchas de violencia de género y, además, son modélicas. Hay buenos resultados. ¿Está funcionando la especialización de la policía local? Sí. Nosotros desde el año 2016 eh, implementamos un, un proceso de reestructuración de, del cuerpo con la disminución de, de efectivos y con el incremento de, de los servicios. Eh, adoptamos un, un modelo de policía eh, de proximidad en el que reducíamos el número de agentes en las unidades especializadas e incrementábamos de manera significativa el número de, de agentes en las unidades lo que, lo que entonces se conocía como unidades de barrio ¿eh? mm. entonces eh, las unidades territoriales de, de policía comunitaria que es como, como, se le, como se les llama ahora digamos que son los que llevan el, el peso de, eh, de, la, de la policía, del trabajo de, de la policía este proyecto está dirigido fundamentalmente a las unidades de proximidad ¿eh? a ellos es a los que nos hemos dirigido en primer lugar para que Eh, participen en este proyecto eso, eso no quita que otras unidades también vayan vayan a participar porque esto es algo transversal que debe afectar a todo a toda la estructura de, del cuerpo de la policía local unidades de proximidad esto es la policía de barrio que debido a las limitaciones precisamente de los efectivos de la plantilla no la hemos visto pero están haciendo ese esfuerzo sí bueno hay eh nuestra estructura actualmente está eh, organizada eh, fundamentalmente en función de las, de las unidades de proximidad nosotros ahora mismo tenemos eh, aproximadamente el 65% de, de la plantilla eh, destinada a las, a las unidades de proximidad eh, el despliegue que hemos, que hemos hecho además eh, ha sido un despliegue territorial eh, un, al contrario de lo, de lo que de, de, los, de los modelos anteriores Eh, nuestra preocupación es, es llegar llegar a la gente eh, pues eh, hablando con el ciudadano, hablando con, las, con, con los comerciantes y en este caso como en el proyecto clara pues hablando con las diferentes uh -huh. organizaciones eh, que trabajan eh, y colectivos que, que trabajan eh, cuestiones como, in, como las, las migraciones uh -huh. en eh, cuestiones religiosas etcétera etcétera. Pues, inspecto, Intendente Medina, no hay tiempo para más. Eh, hemos querido hablar de este proyecto europeo, Clara, que es preventivo contra el racismo, la xenofobia y los delitos de odio. Muchas gracias por explicarlo. Hay muchas más cuestiones que atañen a la policía local. Mucho trabajo el que abarcan y mucho servicio público necesario el que realizan, sobre todo ahora en Navidades. Que hay que controlar las macrofiestas, los botellones, eh, los controles de alcoholemia. En fin, gracias por trabajar por garantizar la seguridad de los ciudadanos y de esta ciudad. Muchas gracias. Tele Elche Radio 101.4 La radio de Elche.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 ...101.4... ...Tele-Elx Radio Marca... ...La Glorieta... ...con Rosemary Alonso... ...pues vamos a terminar ya los últimos 14 minutos... ...que nos quedan de La Glorieta... ...dedicándolo a la música... ...sobre todo a las emérides... Hemos eh, dejado antes a Marlene Dietrich eh, con la canción de Lili Marlene... ...porque un 27 de diciembre nació... ...y hoy también es el cumpleaños de Joan Manuel Serrat... ...uno de nuestros grandes maestros de los cantautores. Serrat nos ofreció una combinación de hermano mayor responsable y bala perdida... ...junto a Joaquín Sabina, otro maestro de la vida. Ambos nos enseñan cómo sienten la Navidad, mezclando con ellos... Como ellos saben hacerlo, esos acordes con hermosos versos. No es verdad que me de naos seas la Navidad. Me conmueven la madre y el niño, la mula y el buey Lo que pasa es que estalla una bomba en la noche de paz Lo que pasa es que apesta tan bomba el mensaje del rey El portal de Belén es un túlo virtual Pero en vez de turrón este invierno me como un marrón. siga dos chumbos envueltos en papel alba. Y Gaspar en lugar de una bici me pone carbón. Muagala no abrasara el calor del hogar. Cómo hacer cuando toca reír Si me da por llorar Corazón, corazón no, me no me quieras matar, matar corazón, corazón. Sé de sobra quién paga, quien cobra, quién hace vudú insatura el cubo de basura de tu cotillo San José se enfadó con el padre del niño Jesús Para ti Y este sol fado rediv Te lo vas a encontrar en el árbol de papá no él voy a decirte que no cuando sabes que sí Del que Cusco sabe a grano de pus tatuado en la piel satanás Eres un capo llevando el compás Infiltrado en el supermercado De la Navidad No es verdad, no es verdad No es verdad, no es verdad no es verdad Pues ya han escuchado ustedes a estos dos grandes maestros de la vida y de la crítica social y política. Y hay otros dos grandes maestros que se juntaron para grabar el disco Lágrimas Negras, donde la música cubana y flamenca se mezclan de forma magistral. La pareja Bebo Valdés, al piano, y Diego El Cigala, en el día de su cumpleaños, siguen emocionando. vida y amores que nunca pueden olvidarse Imborrable momento que siempre guarda el corazón Porque aquel de un día lo hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse como un nuevo amor em sent otro llààavi vocal de meu seva El tro braça estranyo me tragen de nova emoció Però solo consiguen asser-me recordarar la tu jo I no mirau la man de mirar. La vida y amor es que nunca voy me olvidaré Imborrable momento que siempre en guarda el corazón Porque tengo un día no hizo temblar la alegría A mentira que hoy pueda darse con me vamos he besado otros labios buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan de vino de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar tu tuyo Inolvidable amante, baby Trece grados y medio de temperatura y tenemos un deseo para el año nuevo. Esperemos que el independentismo catalán deje de ser el centro de la política en este país. La música es universal y nunca el idioma ha levantado barreras por ello. Escuchar a la cantante norteamericana Joan Baez interpretando una canción tradicional catalana del medievo es un ejemplo de la belleza que nos legan las culturas de los pueblos que apuestan por el mestizaje y que no levantan fronteras. Ruinyol, que vas a França-ho sinyor En commana mala la mareuinyor d'un bel boca Jerosinyor d'n vol En commana mala la mareinyor Ya mon para no pas gairàs el Senhor d'un bel puc a Jerúsalem tu Ma, ma, mar, mar, da, signol, a un postur manada dar signol, un signol D'un bel buc allar signol, un D'un vol que anfa guarda l'arambí que hi ha d Rossinyol, d'un vel bucaatge BASA FRANÇAR, O SENYOL nos despedimos. Contándoles que hubo un músico catalán, Pau Casals, violonchelista y director de orquesta, que tras la Guerra Civil Española y desde su exilio, comenzó una nueva vida que le convirtió en símbolo internacional de la defensa de la libertad y la paz, por su ayuda a los exiliados, a los que envió su fortuna personal para que pudieran sobrevivir. Como músico, su fama fue tal que llegó a recibir la Medalla de la Paz de la ONU y ofreció un concierto en la Casa Blanca. Ante el el presidente John Kennedy. En ese concierto se escucharon los sonidos de su violonchelo, interpretando de forma magistral el cant del Soseis. Con esa bellísima melodía ponemos el punto final. Les deseamos que disfruten de este fin de semana de las fiestas de la Avenida de la Virgen. El lunes volvemos.